Comentarte que este tu programa también lo puedes sintonizar a través de internet, a través de la página web egusquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Y también comentarte que este tu programa de Buscal Música lo puedes volver a sintonizar, lo puedes volver a escuchar, eso sí, en redifusión, en repetición, tanto el sábado como el domingo. Sábado 16, domingo 17 de noviembre, entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Hoy dejaremos de lado lo que es la agenda de conciertos, dejaremos de lado la agenda de noticias eh, y nos centraremos en una entrevista, una entrevista que realizaron nuestros compañeros del programa Pase al EQ de Egusqui ratia con motivo de la salida del triple CD Demasiado Tonto en la corteza de Enrique Villarreal el drogas Estuvo el pasado viernes en Egusqui ratia hoy eh, pues la volveremos a escuchar aquí en Euskal Música. Aparte de ello tenemos un par de novedades que presentarte en la tarde de hoy, lo nuevo de Jesús Maílopetegi y el segundo volumen de la formación de glaucoma. Y cerraremos lo que es el programa de hoy de Euskal Música con el 30 aniversario de nuestros compañeros de Alabedi Ratia, la emisora libre de Gasteiz. Que ha editado un recopilatorio en el cual te vas a poder encontrar grandes y buenos temas de los años 80 y 90 versioneados por grupos de, de la actualidad. Eso es más o menos lo que vamos a tener en el programa de hoy de Euskal Música, no antes adelantarte, como has podido escuchar antes del inicio del programa, que el próximo jueves vamos a tener un programa especial dedicado a Barricada con motivo de la disolución de esa banda. Ya sabes que este sábado 16 de noviembre comienzan esos tres conciertos a partir de las 10 de la noche en el Anaytasuna y el próximo viernes 22 y sábado 23, también a partir de las 10 de la noche, Eh, cerrarán lo que es eh, digamos así la mini gira despedida de barricada aquí en Iruña en el pabellón Anaitasuna. Así que ya lo sabes el próximo jueves especial barricada y el 28 de noviembre también te adelantamos entrevista con Seamais se estará en los estudios Ayora Rentería para presentarnos su nuevo larga duración que está calentito que está en el horno y que el día 28 también lo presentaremos aquí en Euskal Musical. Así que lo dicho, vamos a empezar con la primera novedad de la tarde de hoy, con Jesús mailo Lopetegui, eh, que comenzó su carrera musical en público con tan solo 14 años y en el 71 cuando pues eh, tocó con la banda de su hermano mayor. También hay que decir que fundó el grupo Sassi en 1976 y debutaron en la plaza de zarauz En el 84 le invitan a ser el cantante del afamado y popular grupo Aquelarre, con quienes pues grabaría 5 discos. Su siguiente parada musical será la de embarcarse en el proyecto propio en solitario bajo el techo de jesus mai noise bain k y en 1994 editó su primer larga duración con el formato de jesus May firmará de cinco discos y este el que vamos a escuchar ahora mismito es el sexto trabajo discográfico editado por el sello vagabiga el álbum se hace llamar erre cangora en el cual te puedes encontrar 14 temas de los cuales vamos a destacar dos de ellos erre cangora quinto corte del álbum y e vaya octavo corte del álbum así que con jesús mailo petegui con el álbum rangorara noveas esta semana aquí en Euskal buscar música en berriozar y ratia comenzamos el programa de hoy uh. Saure nor kezan ca di l'anno Pues así suenan dos de los temas incluidos dentro de lo que es el sexto trabajo discográfico y solidario para el señor Jesús Mai Lope tegui. Este sexto trabajo discográfico ha sido grabado en los estudios Noise Bain Cadiz Arauz, donde el técnico de sonido Unai ha realizado la grabación, las mezclas y la masterización entre julio y agosto de este año 2013. Y ahora a principios de este mes de noviembre del 2013, ve luz, bajo el sello discográfico de Vaga Viga, el álbum Erre Cangorá, lo que escuchamos son dos de los temas, incluidos dentro de este sexto larga duración, sexto eh, disco en solitario, Erre Cangorá y estos últimos compases del octavo corte del álbum, el tema y vaya Y de la música tranquilita del señor Jesús Mailo Petegui nos vamos con una formación que regresa al panorama musical un año y medio después de la publicación de su primer disco, ya que está en la calle el segundo trabajo del grupo Gipuzcuarra Glaucoma, que lleva por nombre Volumen 2, grabado entre agosto y septiembre del 2013. Hay que decir que esta banda es, eh, es afincada en Bomberenea, Tolosa, y que vuelven con un trabajo de siete temas que constatan pues una evolución potente del camino emprendido anteriormente, Dando protagonismo a ritmos como el drum bass, los sonidos de pedales, distorsiones y delays adquieren pues una mayor relevancia con el objetivo de conseguir un sonido más desarrollado, más personal y más poderoso. Así que nos quedamos con ellos, nos quedamos con Glaucoma, regresan al panorama musical con el volumen 2, ya estuvieron por aquí por Berriozara y Ratia, por Euskal Música la temporada pasada para presentarnos su primer trabajo y ahora, lo dicho, regresan con siete nuevos temas, entre ellos Egunon y Albit The Hits dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo de Glaucoma Música Non esan eta eguzkia sartu da bizkutatu da mutu bearraren ardura manuen mundura goeltatu da azkenean inferuntik pasata el da zerura me ditu di tu calamo a escuela que tachura me he di erotzen da gauan jarritako amua irentsita Erotzen da ez ta zaude bizitza itxatxita echita oye ti khe da beria ki sopolita, pergutok labo nadietelokita Gosta eta baino jeikita bitu da komunera presaka bihotzean diritak ta garunean resaka tristuraren besarka da begitan bimalko, entzunai ez du naiz piluak esan diolako, berak bai ez brez da hola bata guata naiz ting balanta izako kakola alkolaren autopistak peajea kobratzen du zalantzak eta ajea gainetikan ezin gendu, ezin lertu, ezin ganoraren atarira ez du tegon miratu kontrolaren itzaldira kombinatun egarri da edar nahi du tragoz bizitza osoa basoan ez aio kabitzen itxasoa nervioek dute da azkeneko kanutoa zen bakarrena izan da arkada bateko gora atzok azken kaladak goizek ordu txikitan nahiago ditu baladak Sounds like Babylon arriving to like drunk man full and falling don't like taking on microphone sounds like been too cold like drunk man full I'm falling down like checking on the microphone is so tu chatica tera danegar esta tardar caja voy a constituirbitro a salvar un comarca navaritude saque hora hay en volar en carga saber neta cuadrillando albane tan Dizkerdi otzetan blai ez dira ordu lehunak Egunak aldegin dio dio errokudeunak Dagoeneko erropak jazteko ere ez tagai Ez zunai baino besarkatu behar du komuna Bera unreko sabela ustutzeko asmoz Bartartutako trago batera datoz Ez darritik pasaz aio gautxorien kondena Gaur jaio balitz bezela ikusten dudena Bere buruari bete ez du nintzarmena Denek esakten dutena Atzoko azkena Zentuduna hotx bat entzingozen Aizeme, koste ungizena tagero Betida ostiralme dalme Sounds like Babylon arriving to town Like drunk man full and falling down Like checking on microphone Sounds like Babylon arriving to town Like drunk man full and falling down Like Checking on the microphone sound like Bopilla la to town like drunk man full falling to like checking on the microphone sound sound like Bopilla la to town like drunk man full falling to like checking on the microphone sound microphone sound microphone sound microphone sound Macrofoni sun, Macrofoni sun, Macrofoni sun el sentido de... Con él Destapa tu envoltor y atrévetele tu prospecto Disfruta hilando el motivo de tus llantos con el entendimiento No pretenderás tapar el mojón y persistir con mente manzano Por ahí me da que no Desear descanso sobre la arena vertida del reloj Y pensar que mantendrás el mar de tu cabeza en calma Es un error después Santa fue la aparición de LDS Y de otras almas que desde hace tiempo Mis reverencias merecen yeah, yeah, yeah. Si se ausenta la luz, Veo mengua mi cadencia en al cual Gils de pasos obligados O amor y resistencia Polígrafos y folios Constancia y paciencia Santa fue la aparición de LDS Y de otras tantas almas Que desde hace tiempo Mis revelencias merecen Aire No falta tiempo Falta aire Para respirar en este baile Para dialogar con el mar Y escapar una boca Nada más de aire No falta tiempo Falta aire Para respirar en este baile Un día la necesidad de analizar se llamará a tu puerta Y entonces podrás seguir como hasta ahora Posponiendo la aventura de conocerte Y permitiendo que los miedos dirijan tu vida No, tú caminarás por el sendero De los bolis los folios, sé que lo harás Ahí está el esperado regreso de esta formación De Glaucoma, Banda Gipuzcuana Que regresa, como te comentaba anteriormente Un año después, para presentarnos Este es un segundo volumen Hay que mencionar también los nombres De los colaboradores que de una u otra manera Han participado en este disco Entre ellos Lágrimas de sangre grupo de rap barcelones que toma parte de la canción lejos del silencio y no podemos olvidarnos de jon altuna eh, teclax el encargado de grabar los teclados en varios temas ahí está el regreso de glaucoma también bajo la colaboración de bomberera y quinta y atentos porque los podrás escuchar el 28 de diciembre dentro de una nueva edición del actor rock en atarrabia villada relaja me da asco, nada mis principios, pero todos estas corren asco con tu risa, muero con tu estrés, y si te quitas la camisa se me ablanda la vejez, sobran las prisas, sobran los miedos, faltan las caricias, los abrazos en sosiego, el tiempo es un cuento que podemos estirar, pero yo necesito el aire para respirar, aire No falta tiempo sonando falta los aire, temas en uno que hemos escuchado aire, anteriormente y estos últimos compasos del tema albit hits comedores para, un para lo nuevo de Glaucoma, aire, no me falta tiempo falta aire, para y de la, la música rap de estos estilos eh, distintos que nos trae glaucoma nos vamos con la caña nos vamos con la fuerza de humus que nos presenta lo que es su quinto larga duración saurius eh, un disco como es habitual en el grupo con esa caña y esa fuerza aunque pues ya sabes que esta banda sigue una idea que se perciben cambios de un disco a otro. Si has eh, seguido la trayectoria musical de la banda, eh, de estos cinco discos, cada uno es de una madre, digámoslo así. Hay que decir que en este nuevo trabajo, aunque los ritmos son más simples, eh, se han convertido en más potentes que nunca. Hay que decir que los dibujos y melodías de la guitarra, un terreno desconocido hasta ahora, han tomado gran protagonismo en este nuevo trabajo discográfico titulando Saurius. Hay que decir que el grupo de Bomberenea ha estado cómodo en su estudio y se nota en el resultado final del disco, si no vamos a escuchar dos de los temas incluidos en este nuevo larga duración los temas Urrutira Begira corte 2 del álbum y el tema Gabeco corte número 6, abramos lo dicho como te comentaba anteriormente del quinto trabajo de esta formación Humus el álbum Saurius bien este cuarteto, la banda Humus con este nuevo trabajo discográfico titulado Saurius y con temas como los que estamos escuchando, Urrutira Bekira, segundo corte del álbum o este sexto corte del álbum Gabeco, ahí está la música de Manchi, a la guitarra y a los arreglos, al bajo y a las voces tenemos a Natalia, a la guitarra a Luisma y a la batería a Aritz. Nuevo trabajo discográfico con la ayuda de Bomberenea y Kinchak. Y con 7 mmm, nuevos eh, temas cañeros y contundentes en este su quinto larga duración para esta banda para Humus. Y nosotros que continuamos como cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde en riguroso directo en Euskal Música compartiendo contigo toda la música local la música que se realiza en Euskal Herria ya sabes que este tu programa también lo puedes escuchar el fin de semana, sábado y domingo a la misma hora de 6 a 7 y media de la tarde eso sí, en redifusión, en repetición hemos escuchado lo nuevo de Jesús May Lopetegui hemos escuchado el segundo volumen de Glaucoma y hemos escuchado el quinto trabajo discográfico para Humus y ahora nos vamos con el Drogas Triple Álbum, Demasiado Tonto La Corteza estuvo presentando ese su álbum el viernes pasado en Eguski Ratia dentro del programa Pase al EQ y los compañeros de Eguski Ratia pues nos han enviado la entrevista para que la pongamos aquí en Euskal Música en este jueves para poderla eh, volver a disfrutar o a disfrutarla por primera vez si no escuchaste el Pase al EQ del pasado viernes de nuestros compañeros de Eguski y Ratia así que, que te, te quedas con ellos te quedas con el Pase al EQ, te quedas con el Drogas, pero antes recuerda atentamente que el próximo jueves tenemos Un programa especial El sol no calienta por igual en todas las cabezas Sino que pregunten al que está Bajo nuestro pie Jueves 21 de noviembre Programa especial Euskal Música De 6 a 7 y media de la tarde repasaremos la trayectoria musical de barricada desde sus inicios hasta ahora recuerda jueves 21 de noviembre especial barricada aquí en berriosrio radi 100.8 fm hacerle fotostóme las huellas Mira bien los dientes si se resiste romperle la cabeza la rutina ve siempre Estos cerdos tienen que aprender quién es aquel que manda Que pase miedo entre cuatro paredes Decide que no molestes Si no se les trata así si Esto cambia de manos Dejales de desesperen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 lo que escuchamos es Barro en la Alpargata, uno de los temazos incluidos en, en la parte machinada, podríamos decir, de, de este trabajo, Demasiado Tonto en la Corteza, que está compuesto, digamos, de tres partes diferenciadas, Alzheimer, machinada y gland. Y por empezar por alguna, porque habían empezar por alguna, vamos a empezar por machinada, ¿no?, donde Enrique, cualquier parecido con la realidad, sería pura coincidencia, ¿no?, Así, así de claro. <ríe> es imposible pensar que en fin, que un país estuviese compuesto por, por una gran mayoría de, digamos, de tontos o estúpidos que, que en fin mantienen de alguna manera a lo que yo denomino los listos de los cojones. ¿no? Entonces tenía que centrarme en, en inventar una historia, un país... Que, que acogiese pues, tanto a, a, esa, a ese masivo eh, abultamiento de, de estúpidos y a, y a, esa, a esa, digamos, eh, gente elegida de, de listos de los cojones. Eh, en, en cualquier caso, iba, me estaba entreteniendo aquí con el ordenador, pero... Eh, la historia la historia da para bueno para más que una película ¿no? cuando la escuché me venía a la cabeza que el difunto alfredo holanda si habría <risa> podido protagonizar alguna de esas películas como Atraco a las tres también con, con todo lo que se cuenta en esta canción ¿no? sí bueno aquí la verdad que digamos el, el centro de, de reunión ¿no? de, de los bandidos en una, la casa de abonos de Navarra Que, en fin, nutre, nutre, digamos, de billetes las carteras de, de, de la gente que, que va pasando un poco por, eh, tocando poder y después eh, pasando por por caja, ¿no? Mm. Hay que decir que bueno, el, el disco, ahora vamos a ir también entrando más en más cosicas, pero por ejemplo, la parte esta de de machinada, ¿no? Eh, tiene en esta que en las otras no, no tiene, ¿no? Eh, junto a las letras una editorial en la que viene si igual a explicar todo todo esto, ¿no? una bueno, han recreado un mundo de, de ficción entre comillando y mira, ya que citabas esa, esa cita que se suele citar en, en los libros mi compañero, le voy a citar otra de, de Paco Ignacio Taibo 2 que suele decir que cualquier parecido con la realidad es culpa de la realidad <risa> pues mira, si llego a saber esta cita antes Es la, eh, la que hubiese puesto en, en otros escritos o, o la que hubiese dicho en otras entrevistas que he hecho, lo ¿no? que me, me parece más acertado. Ya siguiendo con este tono irónico y desenfanado, yo también de decir que escuchando el disco y luego pues en mi imaginación, que yo también tengo ya la cabeza a estas alturas un poco pues como la tengo, eh, la primera imagen que se me viene a la cabeza con los personajes de machinadas son los teleñecos y barrio sésamo y sobre todo pues mucho respeto a barrio sésamo y a los teleñecos porque era un programa y unos personajes de gran calidad sí, efectivamente, cosa que no podemos decir de estos personajes eh, repetimos siempre de ficción ¿no? uh -huh. vale, hemos empezado así de, de desenfadados, pero bueno por seguir ya entrando a la música, la verdad que bueno escucha aún es pronto hay que escuchar el disco bastantes veces más Pero me quedado gratamente sorprendido ¿no? eh, me parece sobre todo la parte de deland en lo musical muy diferente digamos a pues lo que habíamos conocido teniendo con charrena el último disco teniendo en cuenta que son los mismos músicos no sé cómo lo verás tú sí bueno es todo muy muy premeditado ¿no? y, y muy pensado La parte de IGLAM ya venía tiempo dándole vueltas a querer hacer un, una de las partes del trabajo que tuviese esta ambientación musical, ¿no? Y para ello, eh, que mejor que, claro, estás tocando con Chus Maraví, alguien para mí muy especial a la hora de, de tocar la guitarra, de acariciarla, de, de poner rabia, ¿no? Entonces esta parte de, de IGLAM eh, le comentamos pues, de, de escuchar canciones para que viese... Como, ...como ambientaba las canciones eh, Mark Boland, ¿no?, con T-Rex... ...que a mí siempre ha sido un personaje que me ha gustado, ¿no?, componiendo... ...y, y así fue todo, ¿no?, es muy en la onda también de, de Chus tocando, sacando riffs... ...de rock and roll sencillos, ¿no?, entonces ha, ha sido relativamente fácil de, de llevar a cabo, ¿no?, el trabajo... ...muchas horas de trabajo, eso sí pero la verdad que con, con grandes músicos y, y, y también, en fin, en este caso puedo definirlos como, como amigos porque realmente llevo en fin, estos dos últimos años de, de alguna manera un tanto difíciles, me siento muy arropado por ellos, ¿no? Yo... La verdad que como no me considero un entendido en música No me atrevo a, pues, a hablar muchas veces de Pues parece tal cual Pero joder, yo encuentro Si se me permite con todo el respeto Algo más que gran Me encuentro Rhythm and Blues Y igual ese rock de club Que alguna en alguna entrevista nos mencionaste Es que te gustaría hacer Si, sí, va por ahí el asunto eh, Bueno la canción que canta Carlos Tarque Muy de esa historia Blues, Rhythm and Blues La y eh, no sé es, es algo que siempre me ha gustado ¿no? eh, las historias sencillas alguna canción con un ritmo muy estoniano más que más que marboliiano <ríe> y, y no sé yo bueno lo defino como gramo tirando o la tendencia esta de, del volán por por entenderme a mí mismo cuando me explico yo las cosas no cuando se lo explico a la almohada no eh, necesito tenerme mis propias referencias aunque luego el, el lo que sale igual no tiene nada que ver no pero bueno en este caso yo creo que sí o sea no tanto eh, si suena o no a, a las composiciones de, de t-rex como eh, es esa forma de esa manera de, de inspirarse para componer el O sea, la, la propia composición, ¿no? Eh, las colas largas en las canciones repetitivas... Na, na, na, na, na, na... Eso, porque a veces en canciones de, de T-Rex duraba más la cola del final que, que la propia canción. El, el barro de la percusión con la batería... Que, por cierto, en, en el disco de Demasiado Tonto en la corteza... Está ma, más más presente la percusión en los finales y tal. La voz de Selva barón que también queriendo hacer esos guiños y eso eso esas pinceladas a las voces soul que que Marvola metía en sus composiciones con dos coristas no sé un poco sabes y luego bueno el teclado de de Germán de Germán San Martín que que también le da ese punto setentero principios de los 70 a, a, no sé, toda esa ambientación digamos que ha sido un, un auténtico placer el ir ...viendo cómo iban encajando las, las piezas... ¿no? ...y además piezas muy sencillas... ...digamos que ha venido a ser como... ...como estos rompecabezas para críos... ¿no? ...de dos años, ¿no? que son cinco piezas... ¿no? ...y aprendes a, a ponerlas... Y, ...y bueno, y primero no te encajan... ...luego parece que sí, pero todavía no... ...y cu cuando haces el cuarto movimiento... ahí bajo, y ya está... <risa> ...pues un poco así ha sido... no ...o sea, realmente lo difícil, por ejemplo... ...en esa parte... Es decir, para nosotros, o sea, el núcleo de lo que es la historia, que somos los cuatro, Chus, Brigid, el flaco y yo, era saber dónde parar para dejar sitio a, a lo que después iba a venir, ¿no? Eh, entonces, esa era la gozada, ¿no? El, el trabajar la sencillez, ¿no? Y no, no pasarnos de rosca, ¿no? Como dice Jorge, bueno, llevamos apenas tres días con el disco en nuestras manos, entonces, bueno, habrá que, que escucharlo más y, y seguir descubriendo más más cosas, pero bueno, igual, siguiendo con lo musical, ¿no?, igual ya un poco más en general en los tres discos, pues encontramos mucho rock and roll con todos esos matices que, que nos estás contando, incluso ritmos, pues no, no me acuerdo ahora qué tema era, incluso un par de temas, por pues ritmos, por ejemplo, que nos acercan al tango, no sé, cosas ahí, sí. ¿no?, que... Sí, la de Sin Reverencias en este caso, digamos, es muy muy tanguera, eh, formar parte de la primera la primera parte, es una ambientación que yo denomino más british, no sé qué quiere decir eso, pero bueno, yo me entiendo en cuanto a grupos pues como Jesus Americhem con guitarras densas y melodías de pop inglés, que bueno, a mí siempre me, es lo que me ha, me ha gustado, ¿no?, lo que siempre he tendido a eso, ¿no? Entonces eh, en, en esa parte la canción de sin reverencias digamos que, que es como una especie de, de soplido de aire fresco dentro de, de esa densidad sonora que, que tiene la parte del Alzheimer, ¿no? uh -huh. Viene también un poco va a ser lo que puede ser en, en cuestión de letra pues eh, debajo de aquel árbol, por ejemplo, que hace referencia a los recuerdos más que a la propia enfermedad del Alzheimer, ¿no? El Alzheimer ...es una enfermedad muy cruel, muy dura... ...tanto para el enfermo como para los cuidadores... ...entonces... Eh, ...digamos que hay que darle un poco de aire... ...por por algún lado, ¿no?... Y, ...y la canción de Sin Referencias musicalmente... ...eso es lo que lo que busca... ...y luego la parte de machinada... ...la composición musical desde Brigid Duque... ...esto también yo lo tenía claro desde... ...desde el principio... ...que tenía que ser así porque... ...quería una parte dura... ...ácida de no sé, áspera, eh, cortante, nerviosa y él que mejor persona que, que él para, para hacer esto, ¿no? Y luego pues las letras yo ahí sí que fui a saco para que fuesen como si fuesen noticias, como si estuvieses leyendo un periódico, ¿no? y, y noticias, o sea, que sea rápido de, de captar, ¿no? De todas maneras se nota, ¿no? La, la contundencia sonora del machinada, ¿no? Sí, ¿qué te se parece nota, <risa> se nota especialmente. Y además me muy apropiado también, es lo que piden yo creo que las que las letras. Mm. Oye, eh, hablabas de British y, joder, me ha no me, me ha sorprendido, pero leyendo alguna entrevista o algo tuyo por ahí, ¿no? Mencionabas una referencia que yo desconocía que tenías, ¿no? Que eran los Cure, ¿no? Y me, sí. me llamó la atención, ¿no? Sí, a, a mucha gente que le digo, ¿no? A mí me ojalá supiese hacer eh, de alguna manera canciones que, te, que no sé, que son primaverales, ¿no? Por mucho que vaya el tío de siniestro de tal, ¿no? Eh, los Cures siempre me han dado ese punto primaveral. ¿eh? no Te dan ganas de salir silbando a la calle de... de pegar con la zapatilla en el suelo eh, en fin no sé un poco eso la, la propia voz del de, de smith tiende a eso no a, a ver el día soleado aunque esté nublado eh, la propia caricatura de él pintado y tal no sus pelos así y tal da esa sensación de hacer lo que quieras no mientras sea silbando no y, y siempre me ha gustado yo he aprendido cosas de, de melodía lo que pasa que con esta voz de cazallera que tengo es imposible acercarme siquiera a lo que puede hacer el, el Robert Smith, ¿no? pero me, a mí me parece un, un genio componiendo uh -huh. Hablábamos de machinerario, me permito aquí, sigo preguntando sí, sí, sí, sí. Eh, y, y como no es hablar de, hablabas de no, no sé si foto o radiografía foto sería, o no sé qué término usaríamos de ...del Estado español, ¿no?, y habría para hacer 400 y 500 canciones, porque sí. esto es un no parar, ¿no? Es un no parar, es, siempre es lo que tiene un disco, por mucho que quieras... Ya me pasó, en el disco La Tierra está sorda, ahí hay 18 canciones, de las cuales 17 escribí yo, ¿no?, y 17 letras, y y daba pues para haber hecho pues pues pues muchísimos más trabajos yo continúo todavía leyendo ese tema eh, en fin es, es impresionante, con esto bueno, viene a pasar lo mismo también recuerdo en una entrevista anterior contigo creo que era, eh, que comentabas ¿no? que echabas de menos igual más la, la implicación más de, de artistas ¿no? en, con mediante sus obras pues en, en, en referencia a todo lo que estamos viviendo a ¿no? la situación socioeconómica por denominarla de alguna manera igual los temas de machinada van también un poco a hacer tu, tu aportación en ese sentido que también la, la has venido haciendo ¿eh? a lo largo de toda tu carrera sí. pero bueno no, no quizá tanto o sea, sentirse obligado yo lo que sí me siento obligado es a reflejar lo que, lo que vivo lo que veo a mi alrededor y aunque no sea negro me puedo escribir tranquilamente sobre el racismo, no me gusta uh -huh. lo, cómo, cómo se trata la gente que viene a buscarse la vida no me gusta cómo se les trata en las comisarías, tampoco me gustaba que, pues, que por ejemplo Garzón fuese un juez que tenía muchas denuncias sobre torturas en, en el Estado español y, y no en es mi caso no eh, es, es importante todo esto saberlo, no saco a colación un poco a Garzón porque digamos es una imagen para mí es un, un, un querer tirar con la derecha y las con la izquierda porque por ejemplo el papel que ha hecho referente al tema de la desmemoria histórica creo que, que es importante o que reconozco que las asociaciones hacen bien en, en fin tener a, a que, que en el cual se puedan apoyar como es el caso de Garzón pero bueno, yo por eso también me parece que es muy criticable el tema o sea, no sé, estar currando Por el tema de las fosas comunes o los niños robados y no hacer ni puñetero caso a las denuncias por tortura se me hace duro. Yo sigo viviendo en la chantrea y, y bueno, como he dicho siempre, o sea un poco más allá estaba la pesteguía, la concejala, donde donde la puerta de repente estaba quemada porque le tiraban cócteles molotov y a la tarde veías pasear a alguien recién a alguna mujer recién salida de comisaría que la habían vejado o sea que todo esto quiero decir que se vive eh, lo he vivido en directo uh -huh. oye y otra una última cuestión con las letras igual de, del tema de, de machinaada como dices tú son personajes de, de ficción los que aparecen en esas letras aunque bueno pues recuerdan bastante a los de la realidad no sé si si hay miedo a enfrentarse a algún proceso judicial o no, a mí lo que es lo que me gustaría yo lo digo si abiertamente o sea realmente es Es lo que hay y luego digamos que uno se tiene que sentir mmm, jugar bufón y apechugar con lo que con lo que le pueda venir encima no o sea yo no tengo en ese aspecto tampoco ni he tenido ningún miedo no O sea que que no te dejen tocar porque dices esto de esto, pues bueno, o sea, ya habrá que buscarse la vida de otra manera, no, no sé, no, no tengo, o sea, sobre todo no quiero eh, llevar en mi mochila, como suelo decir, puedo llevar mi miedo y mis miedos, ¿no?, pero no quiero llevar los miedos de, de otra gente, ¿no?, entonces... No tengo ningún <ríe> ningún miedo a nada porque tampoco tampoco sea que tene soy juan sin miedo <ríe> ah, buen día. en cualquier caso redundando en las letras de machinada no, no me viene ahora a la memoria quien decir que debi de ser al primo algún periodista o también algún escritor uh -huh. o algún artista que decía que, que siguiesen porque vamos no, no <ríe> le salen las noticias o el programa Casi sin esforzarse, ¿no? Con, con sí. personajes así, de los que podemos ver. Así claro. Bueno, yo hay un libro aquí, fundamental, yo creo que es para tener, así como el del francés este, el ¿no? Aquí el de asco indecible de, de Miguel Sánchez de me parece fundamental. Hay más libros que me parecen fundamentales, como el escarmiento, ¿no? Es el libro que me hubiese gustado a mí escribir. ...sobre el, la preparación del golpe de Estado... ...y el propio golpe de Estado en, en Pamplona... no ...pero El Asco Indecible me parece... ...un libretico... ...vamos, que tendría que ser fundamental... ...y estar explicado en todas las escuelas. Si sí, os parece, yo creo que ya es hora de seguir degustando... ...más canciones de... ...de este... ...Demasiado Tonto de la Corteza... ...como la parte de momento que más me ha gustado... ...es la de Iglán, sin desmerecer las... ...las otras, va a poner lo que considero un temazo de... De Ilan, que es Con tu presencia, tu presencia No trajiste Nada bueno Abrazos y besos Eslabones de cadena, dulce envoltorio, a la cobardía siniestra, que toma la forma de palabra tierna. son una chica pequeña y en su lugar Aquí seguimos, en la cueva de Guskirratia, repasando demasiado tonto en la corteza con Enrique Villarreal, con el drogas... Aquí, aquí viene reflejado, haciendo enlazando con la de, con tu presencia, un montón de tontos, ¿no?, que, digamos, viven de... Sobre todo, o encuentran satisfacción en, en el maltrato a, a las personas que tienen a su alrededor, realmente a quienes deberías de cuidar bastante más... Aunque bueno, es un tema de los malos tratos que siempre me ha llamado mucho la atención en cuanto a que es necesario un, una solución urgente cuando se cuando se está dando mm. y también un tratamiento, un, un in, intento de entender, por lo menos el intento, ¿no?, que siempre eh, ayuda más a entender, a, a ver eh, por qué una persona siente esa necesidad de, de estar por medio de la fuerza eh, constantemente presente en la vida de, de otras personas ¿no? porque muchas veces se dan casos de que es lo que has aprendido de pequeño no este este, este tipo de, de enseñanzas cuando eres un puñetero crío y en tu casa lo único que has visto son hostias ¿no? mm. Sí, igual con, con otras temáticas porque encontramos un montón de temáticas no en las letras de, de este disco una es el, el alzheimer que, que le dedicas sí. incluso el título al disco es pues una realidad que además eh, como sabemos bueno nos has comentado alguna vez pues te, te toca muy de cerca y que además pues igual tampoco pues, estamos muy acostumbrados a que se hable de esto pues por ejemplo en el rock and roll no no sé y la verdad que pues a mí por lo menos me parecía como de agradecer no un tema así pues, que te llegue sí, a esto, ¿no? ya estaría bien no solo este tema ¿no? y por ejemplo soy sí. muchos pero bueno, Bueno, yo también la verdad que en eso no, no me paro no tengo por ejemplo al rock and roll como si fuese un oficio mi oficio es la farándula y luego lo que yo hago es el expresar expresarme musicalmente con, con distorsión guitarras batería abajo y melodías que es, que se consideran dentro del rock and roll no yo es lo que me gusta no el género que me gusta pero bueno en eh, Me gustaría también saber hacer otro tipo de historias y seguiría reflejando las problemáticas que puedo estar viendo a mi alrededor con otro tipo de músicas. Mm -hmm. Esta parte de Alzheimer, como ya comentaste, es la electrificación de libros prestados, si no me equivoco, ¿no? De, sí, de la... también en I-Glam hay 5, ah. o sea, en esta hay 7 y en I-Glam 5. Sí. Bueno, te acompañaba la reedición del primer disco sí. de... E ese es el prólogo de la historia del Drogas en cuanto al trabajo discográfico. E ese, esa es la primera vez que sale un trabajo bajo el seudónimo del Drogas, ...eso lo de... ...y lo del de ojo de la aguja... ...los 14 escritos que venían... ...y es el prólogo porque a partir de ahí... ...digamos, se eh, bifurcan los dos caminos... ...uno da pie en septiembre... En ...la salida del libro, tres puntadas... ¿no? ...y, y lo, la electrificación... De, la, ...de los temas estos... ...bueno, la electrificación, llevarlos al local... ...a la bajera, y ahí... ...tanto Chus como Flaco como Brigida... ...en metido mano... Eh, ...los arreglos for, son parte de, de todos... Y es un trabajo siempre muy en cooperativa, digamos, ¿no? Es, es a mí lo que me gusta, ¿no? El poner una idea en común y, y todo el mundo aporta, ¿no? Entonces esas 12 que, canciones que salieron en... que saqué en, en acústico, esa maqueta, se forman parte de de este, de este disco. Porque ya te había oído también en otras entrevistas, eh, se te puede considerar... Yo creo que siempre ha sido, pero pues, se puede considerar un artista multidisciplinar más bien un artista indisciplinar no, no sé si artista o si me pegaría en eso soy un ciudadano que, que es más bien observador y, y luego pues bueno, tengo una manera que me gusta expresarme escribiendo o componiendo música Y tengo que meter muchas horas en historias que otra gente, metiendo bastante menos tiempo, llega al, a la misma conclusión. ¿no? Yo me considero un currante nato. no uh -huh. Es que a mí cuando me han dicho ah, que tú tienes mucho talento es como para mandarte a tomar por saco. no <risa> Ah, tú tienes mucho talento, ¿sí? ya te buscarás la vida. Sí, joder, yo lo que tengo son muchas horas de de currelo y, que, y bueno, y es lo que me hace falta eso lo tengo que reconocer pero en este sentido no tienes miedo en meterte ningún fregado y no sé, me sorprende, pues eso leer que has metido teclaus en esta parte de Alzheimer, ¿no? sí, pero bueno, son, son teclaus muy knife, eh, esa esa cosa de los cure <risa> entonces bueno, ando ahí como loco para primero encuentro la melodía y luego pues Bueno, a veces, eh, cuando si tengo que saltar de, de una tecla a otra que está un poco lejos y tal, me tengo que poner una pintura en la tecla que a la cual tengo que llegar para que sepa que es esa y no la de más aquí. No, o sea, eh, soy un, un verdadero zarpas para, para todo, para tocar el bajo, la guitarra, eh, la pandereta, tocar la armónica... No. Toco todo mal, pero no tengo miedo a a soplar y en este sentido lo que vemos es que cada vez cobra más importancia la cueva de los chandríos ¿no? en todo este tingle pues, muy, muy importante es siempre ha sido lo que pasa que bueno también yo la, la visión que hasta ahora mmm, venía dando digamos que era como ese trabajo entre entre toda la gente y todos lo mismo ¿no? pero tampoco tampoco es así ha habido temporadas de que sí pero no no ha sido así entonces para mí la cueva de los chandríos es Es esa, esa cueva que siempre ha tenido mucha importancia, lo diga o no lo diga. En este caso sí que mmm, tiene quizá más protagonismo en cuanto que además ahí hemos estado grabando en, eh, tanto en Machinada como en Iglam, pues hemos grabado desde las guitarras a, a las voces, no todo lo demás. no Y luego, bueno, el, el Sex to Be, que es eh, donde Brigid hace las mezclas y, y la masterización de de los trabajos no digamos que bueno es un compendio de estudios bajo la denominación de nomads estudios estudios nómadas o nomads sea, estudios un poco buscando ese juego de, de palabras que, que te da no sé, pues como hacen los americanos joder, o sea, que si graban la batería en no sé qué tal, y luego bajo pues aquí, que coño, joder, pues lo mismo joder, hemos estado en un sitio para una cosa y en otro para otra no aunque sea unas veces la casa de uno y otras veces la casa de otro Por cierto, como estamos comentando, es un disco triple que también en estos tiempos que corren puede llamar la atención, ¿no? No sé, que había que tirarse a la piscina o qué entre qué. No, ahí solamente con el contener cierto grado de inconsciencia se, se puede hacer. Y luego, si ese grado de inconsciencia va apoyado por tres personajes que tienen tu mismo grado de inconsciencia, no hay miedo, o sea, por eso digo, no voy muy va muy valiente a los sitios porque siempre voy pensando que, te, que tengo a mi gente detrás, ¿no? a los tres que vienen el brigi, el flaco y el chus detrás, ¿no? entonces algún día me van a romper la cara voy a mirar para atrás y ahí va, joder, si es que no, no los llevo, ¿no? pero va por ahí, o sea eh, eh, cuando hablo de esto, o sea no solamente pues le he dado inconsciencia para sacar un triple disco, ¿no? sino que es coger los cacharros del ensayo y e buscar una toma de corriente y ponerse a tocar en la calle, ¿no? en el suelo uh -huh. esto es algo que pues, para mí Yo lo tenía ya como olvidado, ¿no? O sea, me parecía que no lo iba a volver a hacer. Y ahora me parece que nunca lo voy a dejar de hacer. Mm -hmm. Oye, tengo, tengo otra pregunta, porque ayer me chivaba un pajarito eh, hablando de, de conciertos y de cosas así, que recientemente tocabas por la cárcel de, de Logroño, y, y bueno, sí. pues no sé, cuéntanos un poco cómo fue cómo fue la experiencia. Bueno, la entrada en cárcel es, eh, siempre es bastante ilusionante, ¿no? Primeramente porque ya se ha asimilado que les vas a hacer pasar un rato diferente, ¿no? Eh, me refiero a los presos. También vas a hacer pasar un rato diferente a los a los eh, cuidadores o carceleros o como los funcionarios de prisiones, ¿no? no sé en fin, a los funcionarios, ¿no? En diferente sentido, ¿no? Eh, efectivamente, ellos van a tener el doble de trabajo que, que otros días, ¿no? y en este caso pues no podía ser de otra manera, pues fue llegar, la entrada, vas viendo el, el recinto, todo se, se te hace enorme, ¿no? Llegas al sitio, montas los cacharros y empiezan a aparecer pues los presos eh, todos de manera ordenada, eh, comienzas a tocar, bueno, buenas tardes y tal, que nos venía a pasar el rato a tocar y tal, eh Nadie se mueve, de repente hay uno que ya se empieza a levantar, qué tal... Tú ya sabes, porque te ha tocado otras veces, que bueno, todo eso es eh, viene a ser una especie de control, o sea, no, no se pueden menear, tienen que estar formales, digamos, y tal... Sí. Pero bueno, aquello al final, hasta el Vígita me decía, joder, que vas a hacer aquí un motín, joder, y así, ¿no? Porque acabó la última canción, todos vinieron al escenario mientras estábamos tocando, eh, saludándonos... Eh, Oye que ya la he llegado a Lotegi que les has mandado el saludo y tal, ¿no? Porque a Lotegi no le dejan salir de la celda en reuniones públicas. No lo sé, para mí son sensaciones muy potentes que te marcan mogollón, que espero que podamos seguir haciendo, ¿no? Que además creo que tendría que ser obligatorio. Luego allí lo que te, lo que te encuentras eh, generalmente son gente de que digamos eh, lo que se conoce por carne de cañón porque uh -huh. no se puede denominar de otra manera y, y bueno yo siempre que sea poder entrar en estos recintos y, y hacer que se olviden un rato de sus preocupaciones o problemas pues siempre está siempre está bien ¿no? y no hemos sido siempre muy bien muy bien tratados y muy bien recibidos uh -huh. Pues nada, no, quiero que se nos pase el tiempo sin que escuche la gente también otro temazo de la parte de Alzheimer, que es cordones de mimbre. Hay días que no, que hay que meterse también en el cuento de machinales en un personaje más y hoy ese hoy me está pasando a mí. Esto no era no era cordones de mimbre, pero ahora sí que vamos con ello.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 Temazo, temazo, cordones de mimbre, que además hemos podido ver el vídeo estos días eh, Un vídeo, no sé, en el que nos puedes contar de este vídeo? Pues que desde un primer momento tenía claro con quién a quién exponerle la idea Que era a Iñaki Alforja Es una persona para mí muy sensible en temas que a mí personalmente me han tocado Como puede ser el tema del fuerte de, de Montezcaba Sí mm. Eh, como es el tema de Mochila 21 que la ha trabajado dos, dos vídeos que ya está haciendo ahora el documental de la gira por Londres ¿no? de Mochila 21 y entonces tenía que recurrir a él para un tema para mí tan sensible no la propuesta que le hice fue hacer en vez de una canción hacer un, un vídeo o sea, dos vídeos eh, con el mismo tema entonces eh, ahora ha salido el primero eh, Cordones de mimbre de... Eh, rodado en la clínica José Finargui sasu Alshasu, eh, una clínica que está pues en la cuerda floja para seguir adelante porque no, no recibe ayudas institucionales, ya que parece ser que no, al no ser de opus, pues bueno, eh, te, hay que buscarle problemas cuando es un centro referencial a nivel estatal sobre, eh, de la enfermedad del Alzheimer y de, de demencias seniles, ¿no? y bueno él ha, él ha estado por allí el trato de los familiares con, con él ha sido alucinante como como el de él hacia, o sea él no es un, una persona invasiva en, en este tipo de historias ¿no? y a mí eso es lo que me gusta Iñaki Alforja o también el Miguel Cho o sea la, su equipo ¿no? Se, saben trabajar muy bien todo esto y ha sido un placer el siguiente vídeo será de, de la canción que hemos escuchado al principio ¿no? la de En Punto Muerto esa vamos a salir más el grupo, la banda y ahí así como esta es un poco desde la visión del, del cuidador ¿no? cuando llega a la residencia y, y más tipo documental el siguiente es más vídeo musical y más desde el punto de vista del, del enfermo ¿no? un poco se pueden ver por separado pero también va a tener elementos comunes para verlos juntos muy bien, eh, a mí pues, un, y un poco va yo creo que al hilo también de, de lo que es en su conjunto es demasiado tonto para la corteza no eh, ¿te acuerdas que el otro día comentábamos, no comentaba yo un concreto no sé si es la edad qué, pero me parece que me estoy popularizando igual siempre he sido un poco que, que me ha gustado el pop, ¿no? pero éramos esas... no te preocupes por eso yo mira, hay un grupo que para mí se define, o sea, de lo, me, de lo mejor que había en este en el Estado Español que son los coma y Y las melodías, yo siempre lo he hablado con el brigi y tal, a mí me encantaba porque son melodías poperas, o sea, son melodías poperas. Y es que luego, claro, le veo tocar al, al brigi con una guitarra estatal, <ríe> una inversión, una canción de los Coma y tal, de aquí huele como canfuma y tal, y es, es, es pop, o sea, son melodías poperas. Por eso no hay que tener miedo, aunque se sea rockero se puede llorar. <ríe> <ríe> sin miedo. Lo comentaba porque luego les decía, y además es que contando con otro no mm. decía, joder, y además igual el, el pop siempre ha estado dentro de mí tal y cual pero no se sé, la caña como que me aburre con la edad y tal no no eso no qué va qué dices la caña sigue y en este disco nos encontramos yo creo un poco de todo no eh, si sí es que realmente digamos que uno se encuentra mejor cuando cuando reconoce sus múltiples personalidades o sea Eh, no puede ser no puedes ir en verano con 40 grados y una chupa de cuero estás haciendo el ridículo por muy en fin, muy mucho que te lo creas no eh, tampoco puedes ir con tus bermudas en invierno con una helada de la leche Puedes ir con tus bermudas pero con un calzoncillo de buscador de oro para no pasar frío en las garrillas no un poco es eh, es lo, lo que hay no todos tenemos dentro pues suelo decir con, con el libro no pues nuestro lado femenino estaría bien que los hombres ...y fuésemos pues capaces de sacar ese lado femenino, eh, diciendo el lado femenino, dejarlo salir, ese, ese punto de sensibilidad, ese punto de, de relación con la luna... cada vez te relaciona con la propia tierra y, en fin, esa búsqueda de la, de la supervivencia que la mujer siempre ha llevado adelante... ...bueno, la propia maternidad no es más que un acto de, de supervivencia, ¿no? Y que nosotros, pues bueno, el papel que nos ha tocado de cazadores, la verdad que, que nos viene bastante bien, ¿no? Sobre todo desde el momento en que más que más que buscarte la vida para tener que hacer los arcos, los arcos ya los venden hechos, ¿no? Entonces, joder, ¿no? nos toca una vida muy cómoda, ¿no? Entonces estaría bien el, el complicarnos un poquito más la, la existencia, ¿no? pues ya hablamos de estas evoluciones que van a lo largo de la vida me precisamente igual en, más en el lado social hoy me decía también otra persona de, pues ya con, con sus bastantes años decía, joder, esto de, de que de joven que más barricadas y de viejo las apagas es, es falso bueno, por lo menos hay como fases y yo ahora estoy en la fase de pues, casi en la primera, ¿no? otra vez no sé. pues eso dicen, ¿no? de que se repiten, no sé de, de, eso es eh, simplemente un un estado anímico de la persona no siempre estamos igual no todos los días te levantas con el mismo humor y no todos los días eh, tienes razón o sea, y eso está bien saber reconocerlo ¿no? en cualquier caso, que, que no en día no nos vamos a jubilar nunca ni tendremos pensión pero no, no, sí, claro. yo, por, por lo que he visto en el trabajo hay una época dorada también que es cuando te faltan dos años para jubilarte que ya estás subido de vueltas y de vuelta de todo y te da igual Venga, aquí me las meten todas y yo creo que es una época muy punta ¿no? sí, ah, yo verdad. creo que sí, sí Oye... Eh, ¿Conciertos ya? igual en breve? ¿no, bueno, conciertos, nada, no, hasta... La idea es empezar en, en marzo y seguramente hacer a finales. ¿Sí? Si antes nos sale otro otro planteamiento que, que tengo en la cabeza y, y se lleva adelante, empezaríamos aquí a finales de marzo. Y si no sale ese planteamiento que tengo para principios de marzo, pues igual en febrero. No sé si seremos capaces... De, de aguantar hasta entonces o no, ¿no? pero ahora ahora nos viene el tiempo de comenzar a preparar estas 24 canciones para prepararlas para el directo pues supongo que ya el tiempo que llevamos es el momento cumbre en el que Enrique nos tiene que elegir una canción de las 24 que hay en el disco eh, para despedirnos, ¿no? Es. pues jo, voy a elegir una de, de la parte de Iván La de No sería nada, ¿no? una canción, digamos, optimista, muy me recuerda a los Cures, pero cuando la escuchéis, vas a decir, no tiene nada que verlo, ¿no? pero en cuanto a la letra, en fin, eh, y lo, la simpleza que tiene de, de guitarras, me parece una canción primaveral. Pues Enrique, como siempre, es un gustazo escucharte y... A vosotros, para también ha sido un placer escucharme. <risa> <A vos. risa> por el día, tu alegría... Y mis manos se acostumbran a tu fiesta he calzado tu sonrisa en mi cerebro y le obligo a tenerla siempre presente y que me sirva para tirar de frente porque si tu sacó todos los buenos momentos junto a ti la anunción del tiempo se les hacen los músculos toales s que muerden con las ganas de llorar por eso a mí no me cuesta nada que decirte muy clarito que tengo más que toda la vida para que te sin ti. gastaren peso Entre callejuelas Desconocidas Donde ya nada es familiar Pues ahí estaba la entrevista Que realizaron nuestros compañeros Del programa Pase al EQ El pasado viernes en Neguski y Ratia Pues con motivo de la salida de este triple tercer trabajo discográfico del Drogas Demasiado Tonto en la corteza. Como bien has podido escuchar, ahora están preparando sus nuevas canciones y hasta finales de febrero o marzo no estarán encima del escenario para presentarnos estos grandes y nuevos temas en un triple álbum Alzheimer, Machinada y Glam. Esto está extraído del primer CD del álbum Alzheimer, es el quinto corte Collar Abandonado. Y nosotros que vamos a ir ya poniendo punto y final a lo que es el programa de hoy de Euskal Música En este jueves 14 de noviembre del 2013 si nos escuchas en riguroso directo Entre las 6 y las 7 y media de la tarde Sábado 16, domingo 17 de noviembre Si nos escuchas en redifusión, en diferido también a la misma hora De 6 a 7 y media de la tarde Sos de ciego Volvemos el próximo jueves, eso sí, con un programa especial dedicado a barricada. Repasaremos toda la trayectoria musical desde 1982, que es cuando nacieron en el barrio Pamplonés de la Chantrea, hasta este año 2013. No antes recordarte, por supuesto, seguro que ya lo sabes, que este sábado 16 de noviembre, a partir de las 10 de la noche, es el primero de los tres conciertos de despedida barricada en el pabellón Anaitasuna de Iruña. Y también adelantarte que el día 28 de noviembre, también jueves, en Euskal Música, tendremos la visita de S.A. Mais para presentarnos un nuevo trabajo discográfico ERA. No, sí. Así que dos semanas completitas con buena música local, con el especial de barricada el 21 y con la entrevista a Sea Mais el día 28. Parecías que le abrigaban como un consuelo y su cuerpo quedó tendido como un collar El programa de hoy hemos escuchado las novedades de Jesús Mailo Petegi, el segundo volumen de Glaucoma, Y hemos escuchado dos temas del quinto trabajo discográfico de Humus, hemos escuchado la entrevista a El Drogas dentro de el programa Paseale Cure, Eruski Ratia. Ya nos vamos a ir con otra novedad, nos vamos a ir con el trigésimo aniversario de nuestros compañeros de Alabedi Ratia, emisora libre de De Victoria Gasteis que acaban de publicar un recopilatorio con 15 canciones. ofrecían tus dedos, Y Canciones de Escorbuto, canciones de Mac, canciones de Cosa Tegui, canciones de la Polla interpretadas por grupos como Anaya Rebak, como Betagarri, como Ortopunk o como por ejemplo la banda William Strumons. En definitiva son 15 grandes canciones recopiladas en este álbum 30 aniversario a Alavedi y Ratia, desde aquí, desde Úscar Música, desde Berriozar y Ratia, esperemos que sean muchos años más los de andadura de esa Radio Libre en Gasteiz. Así que nos vamos a ir con un tema de Alites Etamaider, el tema Ametsbat, pero interpretado con un poquito de más caña, con un poquito de más fuerza por la formación del norte de Nafarroa Esian. Con ellos nos vamos, recuerda, volvemos el próximo jueves aquí al 100.8 con ese especial de barricada y ya sabes que si nos escuchas el fin de semana, pues volvemos el próximo fin de semana con ese especial de barricada. Hasta entonces, a disfrutar de la semana y nos quedamos con ellos, nos quedamos con Esian y el clásico Ametsbat.